Tenemos a Milena Rodríguez, ella es coordinadora del programa Soacha Joven de la Secretaría de Desarrollo Social. Milena, buenos días. Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Pues muy bien, Milena. Oiga, sí, escuchó por aquí a Alejandro un poquito confundido, ¿no? Pero justamente,、sí. justamente la, la, la llamamos para aclarar bien el tema. El Festival de Experiencias Juveniles Exitosas, comencemos por e s e Festival de Experiencias Juveniles Exitosas. ¿De qué se trata? ¿Qué es este festival, Milena? Bueno, este festival lo que pretende es generar un estímulo y un reconocimiento a estos jóvenes que son gestores sociales, que generan convivencia, que son un ejemplo a seguir en diferentes modalidades de participación. Entonces, hemos creado cinco, cinco modalidades: que son gestor social, deporte cambia tu vida, joven emprendedor, cambiando vida, compromiso en la participación en la política pública de juventud. Entonces, son las modalidades que hemos creado para que los jóvenes en estas diversas categorías puedan inscribirse y hacer parte de, de este festival de experiencias exitosas. Que además lo van a socializar en el mes de septiembre, en el mes de la juventud,、eh, en un auditorio van a tener unos premios, entre ellos un computador portátil. Entonces, la idea y la invitación también es para que los jóvenes que hagan parte de alguna de estas categorías se inscriban. Se inscriban.、Eh, mire, Milena, recordemos las cinco categorías. Por favor, recordemos todas las categorías、claro、que, que me parece、sí. que es súper importante. Claro que sí. La primera es gestor social y las personas los jóvenes que, que por medio de, de su labor, han generado un cambio en, en, su, en su municipio, en su comunidad inmediata, en el colegio.、Y、recordemos que son de 14 a 28 años, ¿no? Sí, Entonces Puede ser en el colegio, en el barrio. En su comuna, lo ideal es que, que puedan participar esos, todos esos jóvenes que han generado algo en su, en su entorno, en su, en su comunidad. El otro es deporte cambia tu vida, joven emprendedor, cambiando vida, compromiso en la participación en la política pública de juventud. Esas son las modalidades que hemos diseñado. Sí, las inscripciones son d ó n d e Las inscripciones son en la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos ubicados ahí en el Centro Comercial Soacha Parque, en el segundo piso. Sí, 14 a 28 años, hombres y mujeres, no interesa. Sí, no, no, no, no, no interesa, hombres y mujeres. Es tener la iniciativa, tener las ganas, inscribirse. o y e m e no le entendí bien el tema del mes de septiembre. El festival se realiza cuando? El, el festival del de mes de la juventud que se realiza en, en el mes de septiembre. Ya, Entonces, ya. lo que estamos haciendo en este momento es las inscripciones, la convocatoria para que los jóvenes se inscriban, porque、eh, vamos a hacer como un seguimiento a esas historias, que, a esos jóvenes que se inscriban. Vamos a realizarles un videoclip que la idea es presentar ese video en, en, en septiembre. Perfecto. Hay unos requisitos, perdóname que, que te. Te interrumpí, si、Yo、de、aquí. pronto、eh, sería importante que, que también los jóvenes lo conocieran. Pues uno estar entre 14 y 28 años de edad, presentar el documento de identidad, ser habitante del municipio de Suacha. Entonces, lo ideal es que se presente un certificado del presidente de la Junta o de la Acción Comunal y, o de la Administración de, de Propiedad Horizontal. Eh, y presentar una breve reseña de la labor que realiza en el municipio. Entonces, ahí deben de contar, por ejemplo, los datos de ubicación geográfica, el tiempo que lleva realizando esa actividad,、eh, la motivación, bueno, cosas como esas、eh, se deben debe presentar para el momento de la inscripción. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 4, y las inscripciones ya son hasta hoy. Hasta hoy, upa, entonces toca hasta volar. Hasta toca volar. Eh, ¿Hasta hoy hasta qué horas? Hoy a las 4 de la tarde. Sin embargo, como hasta ahora estamos en el, en el proceso, va a empezar un, un proceso de seguimiento. Y eso, si de pronto llegase un día s posterior, e s pues miraríamos la posibilidad de inscribirlo, porque lo importante es hacer un reconocimiento y mostrar al resto del municipio qué se ha hecho y qué están haciendo los jóvenes. Sí, bueno, pues ojalá entonces、eh, los jóvenes entre 14 y 28 años, hombres y mujeres, A volar e s es que mire, real, realmente aquí, mirando los requisitos, es muy fácil. Ahí de pronto,、eh, el único documento que、mm, podría un poquito tardarse es el, de el certificado que habitan, que son habitantes de Suacha, pero,、uh -huh. pero es decirle a la, pedirle el favor a la Junta de Acción Comunal o, o, o, al, o a la、sí. Administración de Propiedad Horizontal que lo expida y ya. También lugar... lo habíamos pensado, perdóname que te interrumpí,、eh, si de pronto, teniendo en cuenta la premura del tiempo,、eh, que presentaran un, un recibo, una, una copia de un recibo, mientras les entregan el certificado. Ah, bueno, perfecto, es mucho、el、más recibo fácil. recibo público. Es sí, mucho、claro. más fácil. Bueno, listo, y si de pronto, si de pronto llegan, llegan solicitudes de inscripción posteriores, bueno, ya usted las mira, ¿no? Miraremos la, la posibilidad, claro, sí, señor. Perfecto. Milena, otro evento, el Festival de Bandas de Suacha, ¿cuándo es y cómo está este proceso? Festival de Bandas, están en los, mismos, en los mismos tiempos de inscripción. Las inscripciones también son hasta hoy, se iniciaron el 26 de mayo、eh, en tres grandes categorías. Está el rock con sus subgéneros, como es el punk, el heavy, el t r a s h el alternativo, bueno, todas las variables, variantes de, del rock. La música tradicional, entonces está la, la música popular, las rancheras, el v a c i n a t o el merengue, y la música urbana, hip hop, rap,、eh, bachata, bueno, toda esta, esta música urbana.、Eh, la idea son estas tres grandes categorías que se han abierto para los jóvenes. Hay, hay requisitos que son muy parecidos a los de experiencias exitosas. De pronto, lo que nos cambia un poquito en el festival de bandas. Es que los jóvenes o estas agrupaciones deben tener entre 3 y 5 canciones de composición propia. Y deben presentar algo que se llama EPK, que es como un material de prensa que los artistas tienen para, para promocionar sus producciones. Y también que los jóvenes, en, en, por lo menos en un 50% de sus integrantes, sean o hagan parte del municipio de Suacha, vivan en Suacha. Perfecto, el festival es cuando, Milena? También se realizará en septiembre. En este momento estamos en, en las inscripciones. La audición ya es el domingo. Ya las personas que se inscribieron el domingo ya hay un jurado dispuesto para escuchar a estas agrupaciones. De ahí saldrá un ganador por categoría. El premio para estas bandas van a ser, va a ser que se van a presentar en el festival de, en el mes de la juventud. Con una gran banda que vamos a traer, que、pues、por u e s p el momento no se ha definido cuál es, y ellos van a ser los p e l o n e r o s de esa banda que se va a presentar o de esa agrupación que se vaya a presentar en el mes de septiembre. Les、pues、Van a grabar、eh, 333 copias de su producción musical y les van a hacer un videoclip. Un videoclip Perfecto,、eh, pues Milena, mire, como hay veces uno en radio no coge así como rapidito las cosas, pero estamos hablando de requisitos realmente muy, muy suaves, no son así nada del otro mundo. En p e r i o d i s m o p ú b l i c o c ó m o hay una nota justamente relacionada con estos dos eventos: con el Festival de Experiencias Juveniles Exitosas y con el Festival de, Danzas,、eh, pe perdón, Festival de, Bandas, Festival de Bandas de Suacha. s í ve que aquí Alejandro me confunde. Eh, y ahí está ahí está en s t á e p e r i d u m o p u b l i c o c o m para las personas que tengan duda. Ustedes ingresen, titula la nota: Jóvenes de Soacha podrán participar en festival musical y de experiencias exitosas.、Eh, esta nota está publicada, déjeme ver la fecha: 17 de junio, es decir, esta es del miércoles pasado. Pero ahí、uh -huh. está entonces, y donde está uno a uno los requisitos para que la gente también, y ojo, hasta hoy, ¿no, Alejandro Correr? Oye, sí, quiero hacerle una pregunta a la funcionaria. Sí, a Milena. A Milena, a su merced, de Milena, es que me están escribiendo aquí por WhatsApp: que si en ese festival de bandas, en ese concurso,、eh, pueden también inscribirse en los interesados que tocan música colombiana. Claro que sí, claro que sí, porque una de las categorías que vamos a premiar es la tradicional. Entonces, haría parte de esa. De esa categoría, sí, señor, claro, claro que sí. En, Además, aprovecho la oportunidad, si me lo permiten,、claro、de invitar、sí. justamente a todos los jóvenes, a las agrupaciones, que, que visiten también nuestras redes sociales. Ahí está toda la información, que, que acerquen a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí hay funcionarios que están dispuestos a brindarles toda la información y aclarar todas las dudas que de pronto se puedan presentar. Milena, ¿eso no pasa como en, ahí en la alcaldía? como... Con el procedimiento de los escombros que llegan y lo mandan a un lado. A otro. No, no, allá no. pueden llegar a la Secretaría de Desarrollo、no. Social y dicen: no, Yo no, vengo con lo de las bandas y allá cualquier funcionario les ayuda a resolver. Sí, sí, señor. Está,、ah, estamos ahí en el programa Jóvenes. Cuando lleguen, preguntan por el programa Jóvenes. Las inscripciones se hacen ahí mismo en la Secretaría de Desarrollo Social. Y lo que hacemos, en, por ejemplo, para el Festival de Bandas es dar el direccionamiento. Para que el domingo se presenten en el lugar donde se van a hacer las audiciones, pero no, no los ponemos a ir a un sitio y a otro para el tema de la inscripción. No, ahí, ahí la información es precisa. ¿no? Muy bien, Milena. Sí, Esos es son los funcionarios de, de, de, que necesita el municipio de Suárez. Sí, Pues, Milena, muchas gracias. Esperamos total éxito en estos dos eventos, sobre todo por ahora en las inscripciones, en la participación. Y estaremos pendientes a ver cómo evoluciona el tema mientras llega el mes de septiembre, Milena. Mil gracias a ustedes por la oportunidad de generar esta información a los jóvenes, a los papás que también tienen conocimiento, que sus hijos son artistas, entonces es la oportunidad para que se presenten y hagan parte de la convocatoria y que quita que se ganen ese premio.